...certificado de libre deuda pendiente. Exacto. Entonces yo, si hay un libre deuda no, no pagado en el torneo federal por Olimpo... ...y yo, asociación de clubes, vendo a la plaza... ...cancelo el libre deuda y me quedo con lo que vendí. Sabemos que equipos quieren comprar, que hay posibilidades... ...que hay chances de que la plaza sea vendida a algún, sí. otro, algún otro club... ...y nosotros manejamos la información diferente a la que tiene Mariano. A ver, por el torneo nacional de ascenso, por la liga nacional... y por el hincha de Olimpo de Bahía Blanca, ojalá que la información que tenemos nosotros, que la prórroga no se la van a dar a Olimpo, sea incorrecta, y nos estemos equivocando. Y le den la prórroga para que, cuando vuelva a Daña, la semana que viene, Olimpo pueda presentar toda su documentación, los avales correspondientes, y para que el, el equipo de la Avenida Colonia Ángel Brunel pueda jugar el torneo nacional de ascenso, derecho, ganado deportivamente, eh, venciendo a Platense en el torneo federal. Bueno, hablamos ya del Torneo Nacional de Ascenso, hablamos de Olimpo de Bahía Blanca, el equipo, bueno, recién escuchamos la palabra de eh, Mariano Gripo, ahora nos vamos a meter en Gimnasia Grima La Plata, ¿verdad? Este, José Estayano, eh, José Estayano, ¿cómo te va? Buen día, Matías Traversi y Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andás? Hola, buen día, Matías y eh, Fabián, eh, un orgullo escucharlos y bueno... Y saludos a todos los radioescuchas de, del programa tan prestigioso y todos los mediodías estar con nosotros. Bueno, bueno, bueno, mucha, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, también queremos saber la situación de gimnasia grima La Plata, a ver qué, cómo está, qué, qué, qué van a hacer, con cómo es el, el presente de gimnasia en cuanto a, a, bueno, qué es lo, qué categoría va a participar, eh, si ya está confirmado que van a jugar el TNA... Sí, mira, eh, confirmado no hay absolutamente nada, eh, nada más que las tratativas son importantes, eh, por suerte conseguimos dos avales importantes, que es nuestro presidente del club, Daniel Orofri, que realmente eh, nos ha apoyado 100%, y bueno, eh, nosotros mismos eh, moviéndonos eh, con todos los integrantes de la subcomisión de básquet Nico Bufré, que es el presidente y los demás chicos, y estamos tratando de, de que esto se haga realidad. Eh, la verdad que también tenemos que considerar que, que Borro, que es el presidente de la Confederación, también eh, nos ha tratado muy bien en las reuniones, pero bueno, hay que esperar. Yo creo que, que, que las posibilidades son muchas, pero hoy por hoy, con todo esto de los jugadores, de los representantes, de miles de reuniones, hoy eh, no, no está nada claro, y yo no soy quien para hoy... Decir que nuestra plaza está confirmada, ni mucho menos, Fabián. Eh, ¿y, de, ¿Y de qué depende? Y depende de que realmente eh, ya las plazas se confirmen, eh, eh, San Lorenzo que, que realmente eh, ya dé el paso que está en primera división y que también se vea el tema de que si son 28 o 30 equipos, es decir, depende de cosas. Eh, es que nosotros cumplimos con todas las cosas que, que pidió la Confederación eh, y bueno, y más que nada el trabajo silencioso que vienen haciendo eh, todos los muchachos eh, que empezamos en el provincial eh, seguimos con el torneo federal que lamentablemente llegamos hasta semifinales pero nos ganó en una linda disputa, como bien dijiste anteriormente Olimpo de Boyablanca, que merecidamente pasó Y bueno, nos quedamos ahí cuando realmente armamos un equipo, cuando ustedes mismos y todos nos consideramos candidatos a ascender deportivamente y no pudo ser. Entonces nos quedamos en la puerta y más vale, siempre nos, nuestro objetivo es restituir al club históricamente donde, bueno, donde en el año 2009 lo perdimos en el escritorio. Entonces, en medio ahora, eh, también sería, sería justicia si se daría. La idea es comprar una de las plazas que tiene la, la asociación de clubes disponible, José Luis. Está, exactamente, la idea es esa, pero bueno, eh, hoy por hoy... Va, la idea, eh, lo que están gestionando, porque está, esto ya no es una idea, es una está, gestión está, concreta lo que están haciendo. una gestión puntual, concreta, que están hablando ya las autoridades, concretamente de nuestro presidente, y bueno... que y el... después de la asamblea, tal vez del lunes de la semana que viene, donde se confirmen algunas cosas vinculadas con el futuro de la Liga Nacional... Eh, ¿Puede llegar a haber una novedad importante para el hincha de gimnasia? Sí, sí, es lo que estamos esperando toda la ciudad de La Plata. Pensá que la ciudad de La Plata es basquetbolera. Y nos... conocemos, conocemos, bueno eh, Nosotros, eh, yo como exjugador y, y, y todos estamos recontrailusionados que vuelva a tener la plaza que merecidamente tendría que tener esta ciudad eh, tan grande, la capital de la provincia. José, nada, bueno, estamos a la espera, entonces, este, a ver si Gimnasia puede o no jugar el, el Torneo Nacional de Ascenso, lo mismo que, este, bueno, que recién agarramos, eh, y, perdón, dialogamos con eh, Mariano Gripo, lo mismo para Olimpo de Bahía Blanca, eh, ojalá que puedan estar para hacer un, un, un lindo Torneo Nacional de Ascenso. Un abrazo, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, y bueno, hay mucha suerte, y esperemos vernos ya... con bueno con todo más eh, hecho no pero y confirmado un abrazo gracias nuevamente abrazo enorme dirigente de gimnasia entonces si es grima la plata José Estadiano este que nos decía bueno cuál es la situación a ver ahora conferencia de prensa a las 5 de la tarde